11 de la mañana, 9 minutos, tiempo de clinamen aquí en La Mar en Coche hoy con la ausencia, con aviso de Diego Stuhlwardt, pero con la presencia de Nati Género. Muy buenos días. Muy buenos días. Saludamos del otro lado de la línea a una habitué de esta columna, que es Alejandro Horowitz, para poder pensar, en este caso, el panorama electoral. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien, todo por aquí. Queríamos preguntarte, en principio, una impresión en torno al debate, y si te parece que aporta algo a una discusión política o solo a una discusión en términos de formatos televisivos. Me parece una discusión en formato televisivo y me parece que en esos términos básicamente cada uno de los contendientes se refirió a su propio campo. Mucho más que eso no es. Uh -huh. Por otro lado venís escribiendo acerca del rol que puede ocupar la militancia en estos días. Y queríamos preguntarte una impresión, una mirada en torno a esta efervescencia en apoyo a Scioli y sobre todo en oposición a Macri que vemos principalmente en la ciudad de Buenos Aires. Mira, hay una cosa que está clara y es que los militantes básicamente se debaten entre dos opciones. Eh, al mismo tiempo que eh, uno ve con sorpresa que votantes del FIT pueden votar a Macri, que es una sorpresa, pero no es una sorpresa tan grande porque buena parte siempre de esa versión de izquierda ha sido básicamente una versión gorila. Ahora, al mismo tiempo, eso no supone que la militancia sea exactamente lo mismo que los votantes. En el caso de los votantes de Scioli, que son una buena porción de la sociedad argentina, hay un segmento dinámico que se da cuenta de todas las limitaciones que Scioli supone y aún así acepta apostar eh, por algo que ven menos regresivo que Macri. Es, eh, Macri es obviamente eh, un candidato sumamente claro. El programa que narbola es un programa que se conoce. No cabe la menor duda en qué dirección va a ir Macri en el caso de ganar las elecciones. Esto supone simplemente un incremento del endeudamiento público, cosa que hizo en la Ciudad de Buenos Aires, donde triplicó holgadamente la deuda pública y al mismo tiempo una situación semejante hoy en la, en la realidad argentina sería eh, catastrófica. Por cierto que en los primeros dos años, esto mientras entra la plata fresca y se siente ese efecto, eh, la, eh, el incremento del consumo sería relativamente evidente, por lo menos para un segmento de la sociedad, y por lo tanto escucharíamos cosas tales como, vieron que ustedes eran demasiado dogmáticos, que era posible un mecanismo eh, mucho más eh, mucho menos ideologizado y mucho más práctico para garantizar que la gente viva bien, este es eh, el modelo que ya hemos conocido, hemos visto eso en el voto cuota en el 94, hemos visto cómo eso finalmente arroja una situación catastrófica. Ahora bien, la mayor parte de la sociedad argentina practica un cerrado propio pulido, Esto es, a mí lo único que me interesa es mi propio destino. El resto eh, no, no, no corre por mi cuenta. Alejandro, ¿y cómo podemos entender que a la luz de una proliferación de las militancias en un sentido más clásico que hubo a partir de la muerte de Kirchner, el escenario político que se dé después en las elecciones sea el de elegir entre tres candidatos que tienen un perfil casi, o sea, muy similar? Haciendo eh, que surgieron nuevas militancias ¿Cómo puede ser que no hayan surgido nuevos liderazgos? El, el problema es que hay una relación entre política y Estado Que es mucho más fuerte que la relación entre política y sociedad El Estado eh, ha colonizado la política Y eh, discutir política hoy supone discutir Desde un incremento de un cierto control territorial Vos discutís política cuando sos por lo menos intendente Es decir, cuando tenés un espacio físico geográfico que eh, te permite ejecutar cierta clase de políticas públicas. El otro modelo, el modelo que se basa en la sociedad, no se, supone solamente que una franja juvenil sensible se eh, identifique con distintas propuestas políticas, sino y supone que el resto de la sociedad valore esa identificación como un modelo de conducta decisiva. Como los valores de la sociedad argentina no solo no se han modificado, sino siguen siendo exactamente los mismos que hace dos décadas, en esas condiciones, eh, eh, los vivos de esta discusión son aquellos que pueden hacer perfectamente de la transhumancia política un programa. Los intendentes saltan de un lugar al otro y viceversa, sin mayores inconvenientes, y esta es el, la lógica del comportamiento político general de la sociedad. Alejandro, y cuando vos te referís a que eh, hay una crisis política que no se resuelve en las elecciones del domingo, ¿te referís a ese quiebre entre la política y la sociedad? Me refiero, ese es uno de los elementos de la crisis política, pero no el único, ni siquiera el determinante en esta coyuntura. En este momento, la crisis del capitalismo globalizado eh, y sus víctimas están en franca y continua expansión. Vas a echar una mirada rápida a Europa, Basta mirar hasta qué punto se ha detenido la actividad económica del principal socio económico y político de la Argentina, me refiero a Brasil, para darse cuenta que esta situación es realmente muy insostenible. Uh -huh. Alejandro, hay un punto que también nos parece importante ante la crisis política que manifestás, que es que en ese lugar es donde entra una especie de élite del negocio privado a ocupar los lugares de la política. ¿Este es el riesgo detrás de un posible gobierno de Mauricio Macri que por falta de cuadros políticos y también por su propia historia, digamos, este, termine siendo el mercado el que tome el sector de la política? Mira, el, yo te lo diría de este modo. El, yo tengo la impresión que eh, oh, el movimiento popular... Que tiene la crisis o la crisis deshace el movimiento popular. ¿Con esto qué quiero decir? Las políticas defensivas a escala de la sociedad argentina son siempre políticas limitadas. ¿Esto qué quiere decir? Los instrumentos para enfrentar una crisis de semejante impacto solo pueden eh, a, adecuarse a una escala superior. Esto es, si La, el proyecto sudamericano no fuera simplemente un conjunto de enunciados felices y el programa sudamericano a través de la construcción de un banco central eh, común eh, no fuera simplemente un enunciado sería posible construir una moneda común con intercambios comunes y sobre todo con negociaciones comunes con China, Rusia y la Unión Europea nada de todo esto ha pasado de una enunciación general, y a la hora de la verdad, cada uno de los grandes socios, esto es Brasil y Argentina, negocian cada una de estas cosas por separado. Alejandro, y vos hace rato venís hablando de una lógica municipalista que está ganando el escenario político, y que por ahí se consagra con esta elección de Macri a nivel nacional, ¿cuáles son los riesgos para vos de querer gobernar un país como se gobierna un municipio? Mira, los riesgos son terribles. Primero porque la política se resuelve con una especie de, eh, de, de programa mínimo. Es decir, la política se reduce al cómo vivís en ese territorio. Se reduce a la inundación, al agua potable, al sistema cloacal y no mucho más. Todo lo demás es un fenómeno que no le interesa al vecino. El vecino no es un hombre político, el vecino es alguien que buenamente se sienta con su vecino y arreglan en, en una charla tranquila el diferendo de la medianera. Eso es realmente cierto cuando el, referendo, cuando el diferendo tiene el rango de la medianera. Ahora, cuando hay que discutir estrategias generales de la sociedad, la sociedad no parece ni interesada en discutirla, Ni y ese es el debate que se vincula con la política. Ese es un debate de expertos y simplemente los expertos determinan qué se debe hacer y cada uno de los vecinos hace su vida tranquilo en su casa. Esta es la idea de la política de Macri. El country donde los vecinos se eh, dirimen amablemente sus pequeñas diferencias y todo lo demás corre por cuenta del gobierno nacional. ¿Algo indica que Siori está yendo en un sentido distinto, Alejandro, para vos? No, Siori no se propone hacer eso, pero al mismo tiempo, Scioli actúa en las condiciones de la crisis. Y en las condiciones de la crisis, los elementos del ajuste eh, se han planteado con toda crudeza. ¿Esto qué quiere decir? Para Macri el ajuste va a ser instantáneo, para Scioli se trata de un ajuste progresivo. El general Perón definió hace muchos ratos humorísticamente la relación entre salario y ajuste dijo que los precios subían por el ascensor y los salarios por la escalera esto es el modo de entender quién paga la crisis uh -huh. ahora yo vengo escuchando y leyendo muchas de las cosas que decís y la sensación que me queda es que allá en el horno nos vamos a encontrar gane quien gane más tarde o más temprano ¿interpreto bien? mira, eh, yo quiero decir una cosa para que esto no suene de una especie de pesimismo rabioso a mí, francamente, me resulta muy estimulante la autoconvocatoria de miles y miles de personas a lo largo y a lo ancho de la sociedad argentina. Este asunto de que pasó en la capital y en muchos otros lugares de, del interior es sumamente auspicioso porque muestra que la política no se reduce al acto de votar el 22. El 22 se define quién va a ser el que va a sentarse en Balcarce 50. ¿Qué va a poder hacer o no poder hacer embarcarse 50 cuenta quien se siente? Eh? Depende de la dinámica política de la sociedad argentina. Y eso es mucho más que el proceso electoral. Alejandro, y en relación a, a esto que, que sí está, que está en juego en, en un escenario más electoral, eh, quería preguntarte, por qué, ¿qué sensación te produce el hecho de que, o por, por cómo analizás que se genera esta situación por la cual eh, gana o, ¿O domina el, los, la afectividad política o la, las apreciaciones políticas una una visión de la política más ligada a la imagen y al mercado y al eslogan y al, al, al marketing? mar hay algo que la práctica política impone y es el, el famoso planteo de la eficacia. Como en última instancia la política se hace en las condiciones dadas ...y no en las condiciones que uno elegiría para ejecutarla... ...hay dos modos de enfrentar eso... ...uno es pedagógicamente dispuesto a recibir todos los cachetazos... ...que no son exactamente el triunfo electoral... ...y otro es adecuar en última instancia todo a las condiciones... ...este es un modo de realismo... le sirve a aquellos que propician la política de la menor densidad posible... ...y a aquellos que intentan inyectar otros contenidos se ven con problemas muy serios porque no hay ni interés ni actitud para eh, debatir semejantes cosas. Si algo reflejó el debate público entre Macri y Sioni es la densidad política de la sociedad argentina. No se trata simplemente de dos candidatos y sus limitaciones personales, que por cierto existen, sino se trata sobre todo del espejo que la sociedad recibe el estatuto que la política tiene hoy, aquí, ahora. Alejandro, gracias como siempre, te mandamos un abrazo. Otro perdón. Alejandro Horowitz, analista político pensando junto a nosotros este escenario de cara al balotage. Ayer hablábamos con Santiago Marino en la columna de Fuerte al Medio de ese código tuitero que le gana terreno a la política, no que un poco lo que uno se queda comentando del debate es la chicana que funcionó por su velocidad y su sintaxis y todo lo que no ocurrió justamente por la falta de oratoria y de sintaxis de los dos candidatos también. Y es un problema cuando la política se inscribe en ese tipo de lenguaje. Además, la sensación de que es un debate donde no se debate, donde gana o, o queda mejor situado el que mejor ensayó antes lo que iba a decir y por lo tanto nunca estaba prestado una situación de intercambio, ¿no? Como que te dabas cuenta que todo estaba tan ensayado y que el, me el que mejor y el que más horas de ensayo había tenido parecía como más exitoso en su performance eh, televisiva. Si quieren escuchar conversaciones como esta en Klinamen, ciudad -klinamen .blogspot .com.